Bueno, eh, nosotros pues como agrupación nos llamamos Submundo eh, y lo conformamos eh, Daniel Correa y yo que me llamo Jenna Piazzini, eh, soy arquitecta, pues esa es mi profesión y bueno pues eh, desde la adolescencia me ha acompañado también como paralelamente la música y actualmente pues eh, toco con Dani Eh, tocamos pues punk básicamente, pero como por los gustos que tenemos también en otros géneros digamos que el sonido se ve permeado como mucho por el rock de los noventas eh, como el grunge pues y, y yo toco la guitarra y soy la vocal y Dani toca la batería, esa es como la, la formación eh, Mi nombre es Daniel Correa, soy historiador Eh, trabajo actualmente para una corporación de desmovilizados de diferentes grupos eh, al margen de la ley. Eh, también tocó pues, hace varios años, como desde hace unos 10 años empecé a tocar batería. La banda comenzó pues con unos temas de llana, era pues como lo que queríamos inicialmente. También exploramos algunos covers desde el principio, sin embargo la idea no era quedarnos ahí. entonces. hasta el momento ya tenemos, creo que son unos 10 o 12 temas que son propios algunos que son inspirados en otros temas o que toman influencia de, de, eso, de sus ritmos, pero los tergiversamos o jugamos con ellos y, y cambiamos las letras, los acomodamos también como a lo que queremos expresar Sí, pues es el caso por ejemplo de, de una canción de punk alemán eh, que pues como que no, no tenemos acceso a una pronunciación pues como fiel del, del otro idioma, pero realmente como que nos conectamos mucho con el ritmo y con la actitud con la que carga el tema, entonces en ese por ejemplo cambiamos la letra y, y la pusimos pues en español. Y bueno, y hay otros covers que digamos ya teníamos como más o menos incorporados de otras formas de hacer sonido que teníamos que era como encontrándonos en la calle y tocando canciones que nos gustaban mucho como para tenerlas ahí presentes en el momento y entonces las las continuamos pues como que las perfeccionamos un poco y las seguimos tocando pero es sobre todo como por el gusto de, de interpretarlas porque nos, nos gustan pues como mucho pero sí es cierto como que el, el proyecto de la banda como que quería ir más allá y tocar cosas propias y... y hablar de lo que se nos ocurriera pues a nosotros personalmente. Eh, en relación, como ¿hace cuánto empezaron? Y ¿Cómo nació? Pues como, ah, no fue como muy casual. Yo diría que, que pudo haber comenzado tal vez en esos espacios en la calle precisamente, en las noches, también cuatro? con otros amigos, o se podríamos tirarlo hasta unos cuatro años, mm, pues... De... No, incluso sí. yo diría 2017, 2018... Sí. Sí, pues en ese momento justamente había llegado un amigo nuestro de viaje, Camilo Gómez y, y él tocaba el tambor, un llamador entonces con él nos, pues, o sea, nos encontrábamos todos y, y digamos que la, él siempre tenía el tambor, trabajaba con él en los buses entonces nos reuníamos como en torno también al, al tambor a la posibilidad de recrear sonidos y estaban las guitarras acústicas en ese momento y era muy de encontrarnos por la noche y estar no sé caminando prado de noche tocando en diferentes andenes o en el parque los temas que nos gustaban en ese momento y y después no sé o sea como que como que Dani empezó no sé o sea como que Dani tenía la batería yo tengo pues la guitarra eléctrica y no sé yo me acuerdo mucho de un día ah, jam. sí un día hubo un jam entonces era pues como la posibilidad de era era Asia en ese momento tenían alquilada la casa al lado de Asia entonces se dio pues como la posibilidad de tocar ese día y muy improvisadamente eh, hicimos la propuesta ah, vamos a tocar en ese jam a ver qué sale entonces Íbamos a hacer un ensayo el día anterior y, y no había como un espacio, entonces quedamos, fue como de ir a la casa de Yana a, a, a ver qué se podía hacer. Y yo le dije a Camilo, ah, vamos a subir la batería y no le digamos nada. <risa> y llegamos allá con la batería e hicimos como un primer ensayo, realmente sí. sí, con la batería y vimos que sonó bien, nos fluyó y en el Jam también, pues fluyó ese día. Y ahí fue como que decimos, ve, vamos a seguir tocando, busquemos un espacio, miremos a dónde. Sí, esa, eso era interesante con él porque eh, nos turnábamos. Como él tocaba el llamador, también tenía como mucha afinidad con la batería. Entonces Daniel, por ejemplo, cambiaban en la batería. A veces Daniel se pasaba para el bajo o para la guitarra y Camilo se montaba la batería o yo tocaba el bajo. y Bueno, o sea, era como un intercambio como de todos los roles, menos el mío que yo no tocó batería, pero, pero sí había como una rotación. Y así fue en el jam, en el jam nos estábamos pasando continuamente los los instrumentos, como dependiendo de la canción que fuéramos a tocar. Sí, después de eso, gestionamos el espacio con un primo mío, que se llama La Roña, <ríe> eh, queda como en la parte del Vergel en donde se está cayendo la carretera, y en la parte más arriba llegando al Vergel. Entonces él tenía una casita ahí rural y él tenía una batería propia de él que nos la prestaba, tenía un sonido muy interesante, también muy diferente al que al que tiene mi batería y allá pudimos hacer algunos ensayos que fueron muy productivos para darle como esa chispa inicial a, a la banda entonces nos reuníamos todos los sábados, lo hicimos con algo de disciplina hasta que la, la pandemia y otras circunstancias pues nos obligaron a parar por un tiempo uh -huh. y, Sí, yo recuerdo que incluso éramos juiciosos como creando un fondo común eh, como que cada ensayo pagábamos como 5 mil pesos así el espacio no lo tuviéramos que pagar y entonces ese, ese fondo era como proyectando de alguna forma la posibilidad de conseguir micrófono porque eso sí no teníamos o sea, el micrófono fue siempre como nuestra carencia y eso dificultaba también las grabaciones y, y como el, el registro de lo que íbamos haciendo entonces era como... Eh, como una, una cosa muy importante que teníamos presente en esa proyección eh, y los ensayos eran muy muy productivos y eran muy largos entonces en los mismos ensayos estábamos escribiendo las letras estábamos poniendo los acordes era como que sí estábamos muy muy juiciosos como con esa consignación pues como del proceso y eso nos sirvió pa pues para que a pesar de la pausa pudiéramos retomar con facilidad ahora, bueno, hay letras, hay letras eh, que han salido en el momento, entre los dos, como que bueno, de todas maneras el formato del punk es, es sencillo, o sea, no estamos hablando como de grandes composiciones pues, líricas o incluso de la música, entonces eso nos permite como tomar la decisión de vamos a sacar un tema nuevo ya, Porque estamos cansados de tocar lo mismo y de pronto nos ponemos a improvisar y sale algo entonces le hacemos la letra inmediatamente y quizá un par han salido así como como ahí mismo entre los dos organizando frases y, y muy cosas rápidamente que, también sí muy sí. rápidamente y esas hablan por lo general como de experiencias muy como de ver lo que sucede en la en la sociedad y en la sociedad pues urbana pues como en, en la ciudad y eh, ciertos absurdos eh, a los que estamos como sometidos pues como en la vida moderna cierto también como con una cierta o sea como una reflexividad en la medida en que um, las canciones están como en una como haciendo observaciones siempre como de esa realidad no tanto me pasó a mí o, o como si, si así en primera persona, como si fuera la figura principal, sino unas descripciones pues de ciertas situaciones de la realidad. De eh... algún modo yo siento que la voz de sus mundos es también una voz crítica, pues que no se no se conforma con solo ver y expresar, sino que siempre tiene algo por dentro que que no se siente tan bien y que, que es necesario decir. Sí, es cierto, como una ironía también, un tono irónico, de sí, que muestra que uno no, no se está creyendo, pues, como esa realidad que ve. Eh, también también tuvimos, bueno, hay una canción, un tema puntual, que es el tema electoral, que digamos siempre en nuestras reflexiones políticas hemos tenido como una inconformidad. respecto al sistema electoral, a la forma como se sucede uno tras otro los gobiernos pues acá en el país y que coincidió pues ni siquiera tanto como en postura sino sino con el momento pues histórico o con el, lo más reciente que tenemos acá en, en la política en el país. Justo por ese tiempo salió ese tema que se llama desechables. Eh... y hay otras canciones que, digamos, son más eh, mías, que yo he llevado, digamos, la composición de la letra, y, bueno, las montamos, y estas, pues, ya, digamos, son como un poco más personales, aunque metafóricas, ¿cierto? Nunca es como, nunca es literal, nunca es explícito, como de, de cierto sentimiento, y, pues, eso va ya como en la estética de mi forma de escritura, Eh, pero también es como que el sonido permea mucho lo que dice la, lo que dicen las canciones porque, eh, bueno, si bien hay una que se llama Rata Metropolitana y eh, hay otra que se llama Endemia, que fue escrita en la pandemia eh, ambas son como muy personales, pero el sonido y la actitud entre una y otra está como muy en consonancia con el sonido que las acompaña cierto entonces Rata Metropolitana es... Es densa, es oscura, es enérgica, mientras que endemia es delicada, es, es como un poco más sosegada, más pausada. Y bueno, sí, pues es, es una gran variedad, creo yo, de, de sentimientos y de sensaciones las que llena la música de nosotros. Pues habíamos parado un tiempo, precisamente por la pandemia y tantas ocupaciones de la vida cotidiana, Pero el año pasado se dio la oportunidad de volver a tocar acá en, un, en otro bar en Prado, en Jinnanbir, que queda por el cementerio. Entonces fue solamente como 15 días antes de, del evento que ya nada me llamó y me dijo, vamos a tocar, vamos a revivir su mundo, okay, vamos a, a ensayar a ver qué pasa. Y, Mm, ensayamos como dos semanas seguidas Más de una vez a la semana Y vimos que no estábamos pues, tan flojos Precisamente por tener todo bien documentado Con acordes y letras Fue fácil retomar Y leímos pues como con ganas esos días Y el día del evento pues pasamos bueno ¿Para <risa> solos? No eh, ¿Tocó Donde Mueran Las Aves también? Tocó Donde mueren Las Aves Creo que era su primera presentación de hecho en vivo Y era como el... el... Eso era lo que movía el evento. Era como esa temática, esa música. Sí. Eh, de hecho, a mí me hablaron de un espacio para tocar. O sea, como que dentro de las bandas que iban a tocar había un espacio. Estaba Vudú, que era una banda invitada, que ellos pues tienen cierta trayectoria sí. allá en la ciudad. Eh, donde mueren las aves y, y eh, Gran búho Gris. que es la otra banda de, de otros amigos con los que también he, hemos tocado. Ese parche, digamos que es, es sobre todo de muchas personas que estudiamos en Arqueros, que era la Academia eh, de Música acá y en la Casa de la Cultura, entonces pues digamos como que nos conocemos también toda la trayectoria musical que cada uno ha tenido, hemos tocado unos con otros y así, y por eso fue que ellos pues me invitaron a, a tocar. Entonces, claro, eso fue como, uf, de una nos, nos pusimos super juiciosos en esos 15 días. Y tocamos, digamos que el primero podría ser el jam, el segundo ese. Después de eso hubo como una pequeña, ah no, antes que eso tocamos en Raichi un día, un momentico también, ah, sí. pasó. En un jam también. En un jam, sí. Y... Bueno, pues después del toque en dijimos, no dejemos que esto vuelva a pasar, como el, el que se pierda la continuidad del proceso, sigamos tocando, sigamos proyectando lo que queremos. Desde ese momento teníamos en mente la posibilidad de grabar un demo. Eh, entonces empezamos ya a tocar como con más constancia, a darle cada semana más o menos, era como la, la idea, con algunas fluctuaciones. Y... Eh, en ese sentido continuamos con el trabajo hasta que hace algunos meses, creo que ya van dos meses, grabamos un primer demo, uh -huh. principalmente para documentar eh, los avances que habíamos hecho y, y escucharnos, porque no habíamos tenido la oportunidad de escucharnos como con cierta fidelidad y notar las cosas que queremos seguir, las que queremos cambiar, eh, entonces ya tenemos pues como, como ese, ese documento. Uh -huh. Sí, además, además logramos conseguir el micrófono, que sí. también fue como un... Ya llegó un momento del micrófono. Sí, un otro evento de este año y gracias al que pudimos después grabar el demo, porque decíamos como, bueno, primero el micrófono, nos escuchamos aquí, eh, era diferente porque yo tenía que hacer mucho esfuerzo, por ejemplo, para para escucharme sobre la guitarra, sobre la batería, entonces la llegada del micrófono pues como que... Eh, cambia también un poco la dinámica de los ensayos, y ahí sí nos vamos a, a grabar, a hacer esa primera grabación en Mandalax, en la sala de ensayo que queda en Itagüí. Entonces, bueno, eh, como dice Dani, era, era una forma como de evaluarnos también, como que bueno, eh, ya teniendo esa primera grabación, ¿qué? ¿Qué sigue? ¿Cómo nos vemos? ¿Qué sigue? Estamos en ese punto. O sea, ya llegamos a la actualidad. ¿no? Sí. ¿Y cómo en ese escenario? O sea, por ejemplo, en Ginambeer, de hecho, la entrevista que tuve la semana pasada, también la, la chica que, pues como que tuvo su primer toque ahí, entonces, ¿qué espacios hay como en San Antonio de para esta música? ¿Hay espacios o no? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven esa. Mm, a ver. <coughs> Yo creo que eh, puede haber espacios, sí, hay, hay espacios. pero no hay... No hay tanto público. No hay este. tanto público. Eh, y no es como tan... O sea, no está dado por sentado como que están los espacios y que casi siempre como que se trata de una iniciativa muy privada de un entonces, músico que, que, que es amigo del que tiene el sonido y entonces puede gestionar como de una forma más, más sencilla eso. Los bares son... El, el lugar y Ambir, eh, pues es el único en este momento que tiene digamos un espacio pues arquitectónico sí. pues hablando de montar, de, de, de sí sí como para montar Pues la banda sin problemas, porque si bien hay otros bares que pueden ser de rock, como Antares o como Asia, son muy pequeños. Son muy pequeños. Esa es la otra ventaja de Radici también, y más que pues Mauricio es el, el dueño del sonido, entonces él sí. Pero cuando hemos estado, por ejemplo, en el espacio del jam de Radici, sí hemos sentido mucha diferencia en cuanto a los géneros y al público que los... que los disfruta, ¿cierto? Ese Porque día es... hicimos incluso una versión fue acústica, acústica. No para bajar de claro. la revolución. Claro. Sí, entonces digamos que por ese lado es, es, es difícil. Sin embargo, una cosa que pues me impactó mucho este año fue el concierto que hubo, creo que fue el 30 de abril en el Coliseo, donde tocaron muchas bandas de black metal y de death. y yo estaba pues impresionada porque primero pues el espacio es super libre super amplio es tiene techo y todos eran super talentosos y aún así era un era un concierto que se veía autogestionado como como que si sí, quizás si sí existe la posibilidad de, de negociar con la administración o con quien sea que porque es muy es muy velada la cosa como que uno no sabe realmente quién maneja estos espacios cómo hacer para activarlos Eh, y ellos pues montaron montaron un concierto brutal y también convocaron como a la escena de de su público a ser la gente que realmente los podía ver y disfrutar, no, no cuando se está como tan atado a un bar porque la otra cosa es, en el coliseo pues vos ibas y si ibas a tomar cerveza pues la llevabas o si no ibas a tomar nada estabas ahí ya, mientras que en el bar el consumo es obligatorio, entonces... Eso, eso limita mucho como las cosas. Mm, redes sociales, pues, tienen pues como un espacio para que los escuchen, para compartir su música. No, mm. hasta ahorita no. Hasta eso ahora sigue no. el otro año, diría sí, yo. Sí, quizás sí, no sé si una etiqueta o una página o una plataforma más de música como, no sé, un bandcamp o algo así mm. como... No tanto de red social, porque en realidad yo creo que eso es como para, bueno, es, es, es otra forma, no lo hemos explorado aún, aunque sí hemos subido pues así como personalmente algunos videos y cosas. Ah, pues, ¿para, para redes sociales personales. Personales, ah. sí.